Primer libro de Crónicas, capítulo 9. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá. De los hijos de Benjamín, de los hijos de e f r a í n y Manasés. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de f a r e s hijos de Judá. Y de los Silonitas, Asaías el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Zera, Jeuel h y sus hermanos, seiscientos noventa. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, Hijo de Odavías, hijo de Asenua. Y Benías, hijo de Jeroham, Ela, hijo de Isi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por su s linaje s fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familias en sus casas paternas. De los sacerdotes, Gedaías, Joiarib, h a k i m Azarías, hijo de Hilcías, hijo de m e s u l a m hijo de Sadoc, hijo de m e r a y o t hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroham, hijo de Pasur, hijo de m a l q u í a s Misai, hijo de Adiel, hijo de h a s e r a hijo de Mesullam, hijo de Mesilemit, hijo de Immer, y sus hermanos, Jefes de sus casas paternas, en número de mil setecientos sesenta, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Adricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Barbacab, Eres, Galal, Metanías, hijo de Azub. Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutum. Y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elecana, el cual habitó en las aldeas de los n e t o f a t i t a s Y los porteros. Salum, Acub, Talmón, a i m a n y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salom, hijo de Core, hijo de e b i a s a f h i j o de Core, y sus hermanos, los Coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Phinees, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre Helios, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardar en las puertas eran doscientos doce cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus Villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos, que estaban en sus aldeas, venían cada siete días según su turno para estar con ellos. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de e s t o s tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario: de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Metatías, uno de los levitas, primogénito de Salum Coreita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas. Los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en j e r u s a l é n En Gabaón habitaba j e i e l padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdom, luego Sur, s i s Baal, Ner, Nadab, Gedor, a y ó Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de Helios. Ner engendró a Cis. Cis engendró a Saúl. Y Saúl engendró a j o n a t á n m a l q u i s o a Abinadab y Esbaal. Hijo de j o n a t á n fue Merib Baal. Y Merib Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, m e l e c Tarea y a c a z a c a z engendró a Jara. Jara engendró a Alemet, Asmabet y s i m r i Y s i m r i engendró a m o s a Y m o s a engendró a Bina, cuyo hijo fue Rephaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Asricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel.